Hola, buenos días compañeras de FM tincunaco estamos convocando para este 27 de noviembre con motivo de la conmemoración como todos los años este, hacemos eh, por el día de la no violencia contra las mujeres en la plaza de la mujer latinoamericana frente al polideportivo ahí a tres cuadras antes de la ruta 8 este, para llevar a cabo Una actividad que tendrá distintos momentos eh, y también cerraríamos esa actividad con una marcha donde haríamos una acción junto a todas las mujeres que quieran sumarse, están todas invitadas, este eh, con la idea de que todas llevemos... En mano una escoba, un pañuelo violeta que nos distinga a todas, una prenda violeta o negra. Eh, conmemorando también aquella lucha muy grande, muy intensa, que existió en, en Buenos Aires, en los barrios de San Telmo. Eh, cuando las mujeres salieron al frente a defender, digamos, las rentas que las habían pagado. Las rentas de alquileres que habían sido, este habían aumentado de manera exponencial y, y realmente las condiciones de vida en esos conventillos eran deplorables, donde se asinaban familias enteras en una piecita de 4x4 y los hombres tenían que salir a laburar para poder sostener ese esa, esa, digamos, esa precaria vivienda. Las mujeres, como siempre, en sus patios se organizaron y de ahí sucedió que eh, se da esta esta forma de protesta donde corrían a escobazos, a los policías, a los jueces. Bueno, como tantas, tantas luchas, siempre las mujeres al frente. Y bueno, quisimos rendir ese ese humilde homenaje a esas valientes mujeres que como siempre, como en el 2001, como en todas las etapas de la historia en la Argentina, eh, hemos salido a la calle, hemos sostenido en el tiempo un montón de luchas y hemos logrado un montón de avances y de conquistas. Así que, bueno, queríamos informarles este sábado 27 de noviembre en la Plaza de la Mujer Latinoamericana a las 10 de la mañana. Así que, bueno, las esperamos a todas. Eh, sería muy lindo poder compartir este ese momento, rememorar ese momento de lucha. Y también para seguir, digamos, con, con mucha más fuerza Eh, reclamando tantos femicidios que han quedado ahí este, olvidados en el tiempo y muchos demorados ¿no? por eso que también nosotras en esta fecha y una de las consignas más importantes que vamos a seguir sosteniendo es el tema de la reforma judicial como un punto moral un punto de partida para empezar a cambiar el rumbo de lo que significa la justicia en nuestro en nuestro país Así que muchas gracias por este espacio y las abrazo y las esperamos compañeras.